Her、radio Show.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 Como todos los domingos a las 7 de la noche a través de metalpr.com, usted tiene una cita aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. 120 minutos de puro metal pesado, pero del pesado de verdad. Así que saludos a todos y a todas los que nos sintonizan en esta noche y a los que nos sintonizan domingo tras domingo. Así que recuerde que、eh, si usted puede transmitirnos o nos puede sintonizar a través de la página directa de metalpr.com Si usted tiene la aplicación de tune in también puede sintonizarnos a través de tune in búsquenos por metalpr Si usted también puede sintonizarnos a través de avanzadametálica.net y a través de handrack.com Estas son las emisoras que estarán transmitiendo todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Pero durante la semana, este programa será retransmitido a través de un conglomerado de emisoras que se han dado a la tarea y al peregrinaje de comenzar a predicar la palabra del metal pesado alrededor del mundo. Y este programa será retransmitido a través de un sinnúmero de emisoras, diferentes días, diferentes horas, desde diferentes plataformas. Entre estas emisoras tenemos a la gente de César Radio Rock en Bolivia. Tenemos a El Túnel.co en Colombia. A la gente de Asalto Mataradio Rock.com en España. A la gente de metalcorrosivo.com en México. A la gente de Buenos Aires, Argentina, a través de Frecuencia Online Radio. A la gente de Azirock.com.au allá lejito en Australia. También c e s a r Radio Rock te,、eh, nos transmite a través de su emisora The Classic. También、eh, Radio Enigma en Chile,、eh, Rock Total Radio en Perú, la gente de FM Ser Metal desde Argentina y la gente de Espectro FM 98.9 en Corrientes Argentinas. Así que estas son las emisoras que estarán reproduciendo este programa. Diferentes días, diferentes horas, desde diferentes direcciones y plataformas. i usted quiere saber qué emisora va a transmitir, desde cuándo, a qué hora y por dónde, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com, busque Radio Show y ahí está posteada toda la agenda y el itinerario. donde estará retransmitiendo Heavy Metal Bunker Radio Show a través de todas estas emisoras, ¿ok? Y, y hay sorpresas, hay sorpresas, la cadena se sigue alargando y seguimos añadiendo eslabones. Otra emisora se une a nosotros y ya la semana que viene le informaré oficialmente de qué emisora se trata. Todavía estamos、eh, haciendo nuestros acuerdos para que ellos puedan retransmitir el Heavy Metal Bunker Radio Show. Lo único que le puedo decir es que no es de América, ¿ok? No es aquí en América, es un poquito más lejos, allá al otro lado del charco. Pero la semana que viene les diré oficialmente de qué emisora se trata, ¿ok? Pero seguimos, seguimos alargando. Esta cadena, para aquellos que no lo sepan, Heavy Metal Bunker Radio Show es transmitido en 14 emisoras diferentes a través de 11 países alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica, España y Australia. Así que otra emisora se nos va a unir y la próxima semana les diré. Así que no les voy a decir el chisme hoy. Muy bien, mi gente, pero bienvenidos a todos. Entren a nuestra página, como les dije,、eh, heavymetalbunker.com y no solamente el área de Radio Show, entre, navegue para que pueda ver todas las cosas que tenemos. aquí ¿okay? Muy bien, hoy tenemos un programazo como todos los domingos. Hoy vengo con algunas cosas nuevas, otras cosas clásicas. Y vamos a, a, a disfrutar de varias cositas. Tenemos cumpleaños también, como, como siempre ha estado ocurriendo. Así que hoy、eh, tenemos un programa bueno, bueno, bueno. Pero ya comenzamos. Comenzamos en nuestro despegue de la noche con nada más y nada menos que con los alemanes de Primal Fear. Primal Fear en el 2004 lanzan un álbum de nombre Devil's Ground. Y、de este álbum estábamos escuchando el tema Metal is Forever. Un tronco de temazo de el Mr. Ralph Schieffer ahí dando el galillo y pico. Así que ahí teníamos a los alemanes Primal Fear, un bandón que ya lleva sus años y no bajan la guardia. Siguen cada vez sonando mejor. Y su más reciente álbum. Eh, eh, ellos lanzaron un, un álbum en el 2020, muy muy bueno. Después, en el 2021, lanzaron un EP que está muy bueno, son como unas tres canciones, tres o cuatro canciones. Está muy bueno también,、eh, incluyendo un dueto con Tarja,、eh, ex cantante de Nine Wish, que、eh, me pareció pues, chévere, ¿no? Una mezcla ahí media extraña, ¿verdad? De Ralph Chipper, así con una voz así medio operática, pero, pero el resto del e p está bueno. Muy bien, pero vámonos, vámonos a lo que vinimos, que fue a escuchar música y vamos a comenzar nuestra primera intervención musical con una leyenda británica y vamos a ver si ustedes saben quiénes son estos muchachitos. No. Los...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 A pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchan. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Yes, yes, yes, estamos de regreso, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Para esa gente que nos acaba de sintonizar, les s a l u d a a su amigo Dark Nerudas como todos los domingos a las 7 de la noche a través de metalpr.com. Estamos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show compartiendo con ustedes lo mejor del metal pesado. Y ya comenzamos, comenzamos、eh, con nuestro despegue de la noche y eso lo hicimos con los alemanes de Primal Fear. De su álbum Devil's Ground del 2004 estábamos escuchando el tema Metal is Forever. Y en nuestra primera intervención, pues nos fuimos con nada más y nada menos que con la legendaria banda británica Judas Press.、Eh, nos fuimos de su álbum Jugulator de 1997 con el tema Dead Meat. Este álbum en la voz de Nada más y nada menos de t i m Ripper Over,、eh, que es un muy buen álbum, ¿no?、Eh, Los, los discos que t i m Roper Owen hizo、eh, son buenos. Claro, al, al no ser Rob Alford, pues, pues la gente como que, como que discrimina un poco, ¿no? Y es normal, pasan con todas las bandas.、Eh, pero sin embargo, Roper Owen yo creo que es un extraordinario cantante. Es una lástima que nunca ha podido、eh, sentarse frente al timón de una banda y mantenerse ahí. Eh, no sé, es, es como si tuviera la maldición del indio cachuco. Y en cada banda que se mete, algo pasa, se va, lo b o t a n la banda se rompe, algo pasa. Y está por ahí dando bandazos. Ahora, Ripper Owen está con KK Price, los hijos no reconocidos de Judas Price. Vamos a ver, me gusta la voz de Ripper Owen. Y estos álbumes de Ripper Owen no son malos álbumes. Pero tampoco son ropa alfa, claro está. Pero ahí teníamos Judas Priest de 1997, Dead Meat del álbum j u b i l a t o r Y lo próximo que estábamos escuchando, pues, eran los chicos de New York, Anthrax. Anthrax en 1988 lanzan el álbum State of e u p h o r i a Y de este álbum estábamos escuchando lo que fue su éxito en ese momento. Anti-social. Buen, buen tema. El que me conoce a mí sabe que yo no soy muy fanático de Anthrax. Tengo mis.、Eh, no es que e s una mala banda, pero entre la imagen de rapero y ciertas canciones de rap y ese tipo de cosas. Antrax nunca entró en mi reino, pero tengo que admitir que hay varios discos que me gustan bastante y lo comparto aquí porque aquí yo no solo pongo lo que a mí me gusta, sino lo que le gusta a la gente que nos escucha. Entonces tengo muchas amistades que son súper fan de Antrax, así que quise compartir un poquito con ustedes a n t i s o c i a l Bien, vámonos con un cumpleañero y nos vamos con un cumpleañero muy especial y para mí、eh, es muy especial. Estamos hablando del álbum The Last in Line de Mr. Ronnie James Dio. En 1984 se lanza este álbum The Last in Line que esta semana estuvo cumpliendo 37 aniversario. ¿Por qué digo que es muy especial para mí? Porque este fue el primer álbum solista que yo escuché de、eh, Ronnie James Dio. Claro, ya al escuchar este álbum. Me fui para atrás v e r d d a para conocer el álbum Holy Diver, pero yo había escuchado a Ronnie James Dio con Rainbow y con Black Sabbath, y este fue el primer álbum que recuerdo que compré porque me lo recomendaron de、eh, Last Inline. Entonces, para mí, p、pues, u este e s disco pues, tiene cierto, ¿verdad? cierta especialidad que me gusta y que me encanta. Así que vámonos con Mr. Ronnie James Dio. de su legendario e histórico álbum The Last In l i n e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 Ajá, mi gente, estamos de vuelta, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Mi gente, hoy、eh, estamos celebrando el 4 de julio.、Eh, para las personas que son, ¿verdad?, que no sepan, los que nos van a escuchar、eh, fuera del área de América, pues、eh, un día como hoy, 4 de julio, se celebra la independencia de los Estados Unidos de América. Eh, el famoso 4 of j u l y día de los petardos. Están los petardos por ahí、eh, celebrando su día. Este, pero, pues sí, pues sí, hoy se celebra el 4 de julio, que es un día feriado, pero al ser domingo, pues, muchas entidades pues, van a tomar como día feriado el día de mañana. Este servidor, que es un esclavo de la modernidad, pues trabaja mañana y no tengo día del 4 de julio. Pero, pero sí, se celebra, siempre se celebra. Se celebra la independencia y la libertad de todas las naciones, ¿ok? No importa cuál nación, no importa dónde esté en el planeta,、eh, la independencia, la soberanía y la libertad de todas las naciones hay que celebrarla. Y hay que condenar el colonialismo y hay que condenar el sometimiento político, económico y social de cualquier nación bajo cualquier otra nación. El que me entiende, me entiende. Bueno,、eh, eso que estábamos escuchando, pues no era otra cosa más que Mr. Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, nuestro queridísimo y fenecido、eh, cantante, ¿verdad? Muy famoso por. Todo su trabajo que hizo con Rainbow, el trabajo que hizo con Black Sabbath, pero sobre todo el trabajo espectacular y legendario que hizo como solista. Estábamos escuchando del álbum The Last In Line, precisamente el tema The Last In Line, que esta semana estaba de cumpleañero en su 37 aniversario. Así que. Enhorabuena, como les dije, para mí un álbum muy especial y que me gusta de punta arda. Desde la primera canción hasta la última, es un álbum simple y sencillamente espectacular. Bien,、yeah. lo próximo que estaba、eh, escuchando, pues es una banda que se ha echado muchos enemigos esta semana. Están en la palestra pública,、eh, no. Están en un paredón, diría yo. Están en un paredón porque los metaleritos de cristal le han tirado con todo lo que tienen a los pobres Metallica. Metallica acaba de anunciar que va a lanzar como parte del aniversario de su disco Metallica, que todo el mundo conoce como Black Album, pues van a lanzar una versión que se llama Blacklist. Y ese álbum, además de traer una versión、eh, remasterizada de, ¿verdad? De, del, del álbum, Pues también va a traer un sinnúmero de canciones, covers. Y el cover lo van a estar haciendo gente que muchos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con el mundo del rock o del m e t a l ni siquiera del pop rock.、Eh, estuve escuchando un par de temas. Y, y la verdad que, p u e s Metallica es Metallica, nos guste o no nos guste.、Eh, esto de las bandas es un negocio, ¿ok? Yo sé que. Cuando éramos adolescentes y todavía en la adultez, a veces vemos el metal y las bandas como si fuera una religión, ¿no? Y de alguna manera santificamos v e r d d a y, y alabamos. Pero m i r a n al final del camino, esto es un trabajo, esto es un negocio, y usted en un negocio lo que quiere es ganar dinero. Metallica aprendió a ganar dinero, salió del mundo del underground. Y simple y sencillamente hizo lo que ellos entendían que debían hacer para lograr lo que ellos querían. Hay otras bandas que no les interesa hacer lo que Metallica、eh, hizo, fine, no hay ningún problema, ¿verdad? Usted escuche lo que le gusta y lo que no le gusta no lo escuche, cómprese el Blacklist y bote el otro disco y se queda con la versión masterizada del disco original. Pero los pobres Metallica, pues、eh, los tienen a latigazo、eh, fuerte y. Así que quise compartir con ustedes algo de ese álbum, Black Album, o que en es realidad ese álbum se llama Metallica, pero lo conocemos como el Black Album. Y、eh, precisamente estábamos con, <risa> escuchando el tema Sad But True. Y Sad But True, que la gente pues tiene poca tolerancia a permitir que los artistas hagan lo que a ellos les da la gana con su negocio. Bien, pero vámonos, vámonos con algo nuevo. Vámonos con algo nuevo que、eh, lo escuché esta semana y simple y sencillamente me pareció majestuoso. Y estamos hablando de la banda japonesa de chicas Lovebite. Lovebite es una banda de chicas que yo llevo siguiendo hace, hace varios años, desde su primer álbum. Y、eh, siempre me han parecido espectacular, ¿no? Este、eh, hace como un par de semanas. Acaban de lanzar un EP que tiene cinco canciones que se llama Glory, Glory to the World. Y este EP, la, las canciones tienen un, po un poco de diferencia a lo que han sido sus discos tradicionales. Sus discos tradicionales, muy buenos,、eh, tocan un power metal bien fuerte, fuerte, pero bien seco, bien, bien tipo europeo. Pero en este álbum. Estos, eh, estos temas son fuertísimos, son unos temas bien power metal, pero le hicieron una pequeña integración de, de unos toques sinfónicos y esto simple y sencillamente llevó su música a otro nivel.、Eh, me parece majestuoso la manera en cómo ellos pudieron fusionar esos toques, porque no podemos decir que es un disco sinfónico, simplemente unos toques sinfónicos. En unos arreglos brutales de power metal. Entonces, quise compartir con ustedes algo de este disco. Así que vámonos con Love Bites de su álbum Glory, Glory to the World, su EP del 2021. Vámonos con el tema Paranoia. Ciudad de México. Metal corrosivo, ocho años. Sabéis, a... Difundiendo el metal y lo mejor del rock más duro de todos los tiempos. Somos la radio número uno en, todo. Metal en todas partes. ¡Atac! ¿Estás escuchando Frecuencia Online Radio? www.frecuenciaonlineradio.com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 Le saluda a su amigo Dark Nerudas y, como todos los domingos, estamos aquí a través de Heavy Metal Mansion, metalpr.com. Se me olvidó decirle, gente, que si usted quiere participar de nuestro chat en vivo durante la transmisión del programa, solamente tiene que entrar a metalpr.com diagonal en vivo. Y ahí va a entrar a la plataforma de、eh, Heavy Metal Mansion y ahí aparecerá el link para que pueda entrar a Discord, que es nuestra plataforma de chat. Si usted nunca ha entrado, le va a pedir que usted se registre. Usted simplemente、eh, regístrese, que lo que le pide es simplemente el, el correo electrónico. Eh, y usted, una vez esté registrado, usted puede entrar y la próxima vez que entre no tiene que volverse a registrar. ok Si usted ya había estado registrado antes, siga las instrucciones y simplemente puede entrar. Puede b a j a r la aplicación de Discord y simplemente lo puede tener en su móvil o lo puede tener en su computadora. Y cuando quiera entrar, ya la aplicación está, le abres la aplicación y entras automáticamente. Un muy buen chat, muy divertido. Podemos poner、eh, ahí, tiene cierto featuring donde podemos poner carátulas, podemos poner、eh, gifs, podemos poner eh, eh, fotos y cosas para divertirnos un poquito mientras vamos escuchando el programa. Ok, así que si usted está interesado en、eh, entrar a nuestro chat, pues simplemente、eh, entre a metalpr.com diagonal en vivo. Si quiere bajar la aplicación, entre a discord.com. Y ahí usted baja automáticamente la aplicación, la instala en su móvil o en su computadora y nos busca por MetalPR. Y ahí va a entrar y poder compartir con nosotros, ok? Muy bien. Eso que estábamos escuchando, pues eran las chicas de Tokio, Japón, Love Bites. Love Bites, que es una extraordinaria banda de chicas. Ya aquí yo había hablado anteriormente de, de estas chicas、eh, que me gustan mucho, mucho cómo ejecutan su música. Acaban de lanzar un EP de nombre Glory, Glory the World, que me parece que es un EP espectacular.、Eh, lo único malo que tiene este EP es que tiene poquitas canciones y hubiese sido un full length, porque los temas están a un nivel majestuoso. Me parece. Que estas chicas han llevado su power metal a otro nivel mucho más amplio de lo que estuvieron haciendo durante sus primeros tres álbumes. Así que estas chicas son e s p e c t a c u l a r no tienen nada que envidiarle a ninguna banda masculina, a ninguna banda de hombres. Tocan un power metal con una profundidad, una precisión y una actitud que simple y sencillamente me encantan. Así que ahí estábamos con Love Bites. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda española Zarpa. Zarpa, que en el 2012 lanza un tema de nom、eh, un álbum de nombre Las Puertas del Tiempo. Y de ese álbum estábamos escuchando esto es Heavy Metal. Una extraordinaria banda、eh, legendaria de España. Así que ahí lo teníamos en nuestro típico aporte al metal en castellano. Aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien.、Eh, el ex cantante de Crimson Glory, Wade Black,、eh, nos anunció hace algún tiempo que va a lanzar un, un proyecto nuevo de nombre Chalice of Sin. Y dicho sea de paso, hace un par de meses aquí estuvimos compartiendo el primer single de este álbum que va a llevar por nombre Chalice of Sin también.、Eh, pero ya. Ya salió el álbum, el álbum ya salió eh, y eh, tengo que decirle sin que me quede nada、eh, por dentro que no es lo mejor que he escuchado.、Eh, no es un mal álbum, es que, pues, w h i t e Black nunca fue el prototipo de cantante que a mí, pues, me, me gusta mucho y veo que los arreglos, pues. Fueron hechos como que más a su comodidad, claro e s t a es su banda, ¿no?、Eh, no es una mala banda, no es un mal álbum, pero no es lo mejor en mi gusto personal. Podrán diferir de mí, podrán decir que es el mejor álbum del 2021, no hay ningún problema con eso. En mi opinión personal, no es el mejor álbum que yo he escuchado. Eh, pero está ahí, al que le gusta, le gusta y está chévere. y Quise compartir con ustedes precisamente el tema Chalice of Sin. Así que vámonos con Mr. Wade Black en su banda Chalice of Sin, de su álbum Chalice of Sin, el tema Chalice of Sin.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 Muy Bien, muy bien, muy bien. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Bien, mi gente, tengo al lado m i s m o a mi productora de, del programa, a Dorita Pesh. ¿sí? Dorita es mi hija <coughs> y la tengo aquí. Sí, sí, ella se llama Dorita Pesh. Es hija mía y, y de Doro Pesh, por eso se llama Dorita Pesh. Doro, nadie lo sabía, pero Doro y yo tenemos una hija que se llama Dorita Pesh. No, no vacilen, no vacilen que después sale mañana en Blower m o u n t Conductor de programa de heavy metal alega tener una hija con con Doro.、Y、ya está. O sea, solo así me hago famoso como conductor de programa de heavy metal. Así, solo así alcanzo el 1.8 millones de personas que me puedan escuchar mi programa. ¿Ok? Sí, sí. 1.8 millones de personas es mi meta. ¿Ok? Ni la Comay tienen 1.8 millones de personas sintonizando. Pero bueno, hay gente que vive de la fantasía, ¿verdad? Pero tumba, tumba el tema porque、eh, después dicen que Neruda en su programa es un jebulero, ¿ok? No. Aquí venimos a escuchar música y cada cual que piense y viva en la fantasía que quiera, ¿verdad? Bien. Eso que estábamos escuchando, mi gente, era Chalice, Chalice of Sin. Ese es el nombre de la banda: Chalice of Sin. Este es el, el nuevo proyecto de Wade Black, ex cantante de Crimson Glory. Él fue el cantante del de álbum Astronómica, que fue、eh, el álbum, de hecho, fue el último álbum de larga duración que grabó Crimson Glory. Claro está,、eh, después de la, de la muerte de Midnight, pues、eh, Wade Black entró en el 1999. y grabó el álbum astronómica pues mr white black tiene su nuevo proyecto chalice of sin y acaba de lanzar su álbum que lleva por nombre chalice of sin ok así que、eh, dele oído escúchelo quizás le gusta más que a mí eh, pero eh, ahí era lo que tenía lo quise compartir con ustedes para que lleguen a sus propias conclusiones Lo próximo que estábamos escuchando pues era nada más y nada menos que Rata Blanca. Los chicos de Rata Blanca、eh, directamente desde la Argentina.、Eh, y estábamos escuchando un tema de uno de mis álbumes favoritos de Rata Blanca, La llave de la puerta secreta. Álbum lanzado en el 2005 y estábamos escuchando precisamente. Eh, el tema, la llave de la puerta secreta. Que solamente Walter Gerardino sabe cómo tocar esa melodía. ¿okay? Así que ahí teníamos a Mr. Rata Blanca. Bien, vámonos con, con algo clásico. Vámonos con una banda clásica que, que me gusta bastante. Y que, pues lamentablemente.、Eh, vamos, vamos. anunciaron que uno de sus guitarristas pues ya no no va a estar con ellos、eh, no es uno de sus guitarritas s no es su guitarrista original de la banda claro está eh, pero eh, es uno de, de sus guitarristas que lleva muchísimo s año s además de ser guitarrista era un excelente compositor、eh, participó muy activamente de la composición estamos hablando de la banda queens r y g h、eh, queens r y g h acaba de lanzar un comunicado donde dice que Eh, su guitarrista Parker Lodwin decidió pues、eh, no seguir con la banda y, y no, no hay chisme ni nada de eso, simplemente pues, Parker u e s p Lodwin decidió continuar con eh, unos eh, negocios que había comenzado desde hace varios años, aparentemente él está muy involucrado en esto de. Eh, la venta de instrumentos musicales y parece que ha abierto una tienda que le ha sido muy exitosa y tiene parece que varias tiendas y ahora tiene un shop de arreglar guitarras y cosas así、eh, y pues él dice que no, no va a tener el tiempo para poder dedicarle a la banda y pues simplemente pues decidió、eh, no continuar con ella、eh, hace una semana atrás q u e e n s r i c h t había、eh, anunciado que ya se estaban reuniendo desde hace algunos meses Para trabajar en su más reciente a lo que e s r álbum. su más á reciente、álbum. No sé si Parker l u d w i n ha participado de ese proceso de escribir y de componer. Sí, sí sé que no han comenzado a grabar,、eh, pero nada, les deseamos mucha suerte a ellos y a q u i n z e y que se consiga. Un buen sustituto para que siga solidificando lo que es una banda legendaria como Queen's t r i k e Así que vámonos. Vámonos con Queen's Strike de su legendario álbum Operation Mind Crime. Esto se llama Speed. Don't really know the game. Yet I'm bent on submission. Religion is to blame. I'm the new Messiah. Death Angel with a gun. Dangerous in my silence. Deadly. The Fascist revolution! La razón.「せれ castigo に向かう」 De Australia al mundo Ozzy Rock, la casa del rock. Estás en sintonía de FM CERMETAL 99.5 y la primera radio metal de San Martín de los Andes. Eso que estábamos escuchando mi gente era nada más y nada menos que la legendaria banda Queen Shrine. De su legendario álbum Operation Minecrime de 1988 estábamos escuchando el tema s p e e d Un temazo de un álbum pues que, como todos saben, un álbum concepto que simple y sencillamente es una obra maestra. Probablemente el mejor álbum que ha lanzado、eh, Queen's s h u c h en toda su carrera. Pues ahí teníamos uno de los temas、eh, de, esa, de esa obra Speed. Lo próximo que estábamos escuchando pues es la banda española Phoenix Rising. Phoenix Rising en el 2021, recientemente, acaba de lanzar un álbum de nombre Acta Ex Faula. Y de este álbum, pues estábamos escuchando el tema Ida Ciega. Phoenix Rising, una muy, muy buena banda.、Eh, este álbum es, es una mezcla y tiene un poquito de power metal, un poquito de metal、eh, tradicional, pero también tiene bastante fusión sinfónica. Entonces, pues está chévere, está chévere. El álbum está muy bueno.、Eh, así que ahí teníamos a Phoenix Rising. Bien, vámonos con una banda del Brasil. Esta banda、eh, la estuve sonando hace un par de meses.、Eh, una banda que tomó como que mucha notoriedad en el momento en que salió, y no tanto por la banda, sino por su cantante.、Eh, Rafael Méndez es el cantante de esta banda, quien se ha hecho muy, muy popular en las redes y en, sobre todo en YouTube. Paul、eh, t e n e r una voz espectacularmente parecida, clónica, con Mr. Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. Es imposible no escucharlo y pensar que es Bruce Dickinson el que está cantando. Simple y sencillamente su ton, tono de voz, su textura, el delivery de la voz、eh, es básicamente Iron Maiden o por lo menos Bruce Dickinson. Y la banda p u e se s montó en la voz de él. Y este disco, los temas son muy, muy similares、eh, al prototipo de tema Iron Maiden, sobre todo como interpretan las guitarras. Le decía yo a un amigo mío los otros días: Mira, usted pone el disco de Icon of Sin y cierra los ojos y piensa que es el nuevo álbum de Iron Maiden. Con excepción del bajista, todos los demás son unos clones. Pero es un álbum que está muy bien, está muy bien hecho con excepción de que, pues,、eh, es imposible escucharlo y no pensar que, que de alguna manera están tratando de imitar a Iron. Pero, pero es un buen disco, los músicos son muy buenos.、Eh, Rafael Méndez canta muy similar a Iron Maiden en este álbum.、Eh, Rafael Méndez tiene una buena participación en el nuevo álbum de Timo Tolkien,、eh, en Timo Tolkien's Avalon. Y cuando usted escucha a Rafael Méndez en esas canciones, no se parece tanto. Hace un delivery, una interpretación más original, más suya, de lo que lo hace en esta banda. Así que、eh, búsquelo, que ya salió también, el álbum nuevo de Timo Tolkien, ex、eh, guitarrista de、eh, la banda Stratuarius,、eh, pues acaba de lanzar. Su más reciente álbum y Rafael Méndez、eh, canta dos temas en ese álbum. Y Ahí puede ver que ahí el, su delivery es mucho más、eh, original, mucho más de él. Se parece mucho menos a Bruce Dickinson de lo que parece en este álbum. Bueno, pero vámonos, vámonos con Icon of Sin del álbum Icon of Sin del 2021 desde Brasil, el tema Nightbreak.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 Mi gente, como toda la semana, los invito a que entren a nuestra página oficial Heavy Metal Bunker.com para que usted se pueda empapar de todos los proyectos que tenemos en el presente y en el futuro.、Eh, entre para que pueda、eh, conocer todo lo sobre, no solamente sobre Heavy Metal Bunker Radio Show, que es este programa que transmitimos todos los domingos a las 7 de la noche a través de metalpr.com. Pero también mi programa de AZ Loud que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche a través de AZ Rack por AZRackRadio.com. También nuestro canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde hacemos、eh, reseñas, críticas, entrevistas y demás cosas que se nos vengan el camino. Y、eh, nuestro podcast que publicamos a través de Spotify, Dark Neruda Podcast, que ya mismito, ya mismito esta semana voy a estar posteando la nueva publicación de Dark Neruda Podcast,、eh, que tenemos como invitado de lujo a nada más y nada menos que la banda métrica. Así que entre, navegue, disfrute、eh, en nuestra página heavymetalbunker.com, ¿ok? Muy bien, eso que estábamos escuchando, pues era la banda Icon of Sin, banda donde canta el、eh, notorio cantante Rafael Méndez. Y de su álbum Icon of Sin, que fue lanzado este mismo año, 2021, pues el tema que estábamos escuchando era Nightbreed. Un muy, muy buen álbum, es una muy, muy buena banda. El álbum es bueno. El único problema es que, pues, es, es bien difícil. Eh, no pensar que ellos están tratando de emular a Iron Maiden y pues pe han perdido un poco de originalidad, pero aparte de eso, el disco está muy bueno y me gusta bastante. Lo próximo que estábamos escuchando era la banda Logos. Logos en 1993 lanzan su álbum La Industria del Poder y de ese álbum estábamos escuchando un clásico, clásico, clásico. De nombre como Relámpago en la Oscuridad. Un temazo de una legendaria banda lobos. Bien. Bueno, mi gente, en abril del 2022 en Houston, Texas, se va a dar lo que se conoce como el Hell's Heroes Fest. En esta ocasión será su、eh, tercer festival, pero que lo van a llamar Hell's Heroes Fest 4 porque el 3 fue anulado por el COVID. Y va a tener un montón de bandas extraordinarias, sobre todo una buena mezcla de bandas legendarias, clásicas, incluyendo bandas del New Wave, el British Heavy Metal, pero también un puñado de bandas de la nueva generación. Entonces, a ese festival、eh, dura dos días, son aproximadamente unas 27 bandas,、eh, va a ser un festival a todo dar. Y una de las bandas que va a estar allí participando, que me extrañó muchísimo porque hacía mucho tiempo que yo no escuchaba nada de esta banda. De hecho, en un momento dado pensé que, que se habían disuelto y que ya no estaban activas. Es la banda Whiplash. Una banda legendaria. Una banda que hace muchísimos años que está haciendo extraordinario、eh, eh, trash metal. Y Whiplash pues, va a ser parte. De、eh, ese, ese festival, en algún momento, ya será viernes o sábado, van a estar tomando el escenario del de Hell's Heroes Fest. Así que、eh, quise compartir con ustedes algo. Vámonos con Whiplash. Esto es de su álbum Power and Pain de 1985. Esto se llama Power Trashing Day.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 Vamos arriba, vamos arriba mi gente. Estamos de regreso aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show. Gente, eso que estábamos escuchando pues era la gente de We Plash. We Plash, una legendaria banda del trash metal. De su álbum Power and Pain de 1985 estábamos escuchando el tema Power Trashing Dead. Y después de We Plash nos fuimos con la banda chilena Nuclear. Nuclear de su álbum Fórmula for Anarchy del 2015, nos fuimos con el tema Confront, un temazo de una extraordinaria banda fuegosa. Así que eso era lo que teníamos ahí para ustedes en el cierre de este programa. ¿Por qué? Porque me dice mi relojito de arena que ya no me queda tiempo para más que mis 120 minutos otorgados por Heavy Metal Mansion ya se me están acabando. Pero no se preocupe porque la próxima semana regresamos con otro programa más de Heavy Metal Bunker Radio Show para compartir con ustedes el próximo domingo a las 7 de la noche por Heavy Metal Mansion Metal PR.com. Y no se olviden que el próximo jueves a las 9 de la noche este servidor Dark Nerudas estará con ustedes. A través de AZ Rack con su programa AZ Loud a las 9 de la noche por AZRackRadio.com. ¿Ok? Bien, gente, yo los dejo. Me despido de ustedes. Que tengan una extraordinaria semana. Recuerde, cuídese usted y cuide a su familia. Yo me despido. Hasta la próxima semana. Recuerden. Trabajen poco y ganen mucho. Coman bastante, pero beban más. Hasta la vista, baby.